Pachi Mimenza, ¿qué tal? Bien. Egunon. Bien. Bueno, pues eso, que estamos hablando de Orozco estos días y parece que los presupuestos no llegan. y Ayer llegaba la nota de, de adi en la que dicen pues que ustedes desde la oposición están mm, haciendo una especie de, de, de boicot pa, para que no se puedan aprobar, porque dicen que, que ustedes están esperando a que llegue la el resultado de la auditoría que han encargado de la sociedad pública de Zubier era en sí, sí, sí, efectivamente Yo, ya tengo conocimiento de que han sacado alguna nota por ahí, indicando que tenemos que tenemos un pacto con el PNV para bloquear los presupuestos cosa que no es cierta, ni tenemos pactos ni bloqueamos los presupuestos simplemente que, que nos presentaron un borrador de presupuestos eh, hace un par de meses así, y quedaba pendiente de del de, ...la promotora municipal... ...que había que incluir también... ...los presupuestos... ...del, del, del Seguridad de Acuncha... ...para incluirlos en el, en el presupuesto municipal... ...y como ellos... Tira, ...contrataron a una, a una empresa... ...auditora o no sé si era para adoptar... ...o era para ver un, el plan de viabilidad... ...pues estábamos esperando... ...a que nos dé el estudio... ...para poder debatirlo... ...a nuestros grupos... ...y plantearnos el continuar con el proyecto de seguridad de Alcuncha o no continuar e incluirlo después pues en los presupuestos municipales. Uh -huh. No ha habido más historia que esa. Ya, pero ellos dicen que bueno les entregaron a ustedes el borrador en, en diciembre y que están ahora los presupuestos prorrogados y que esto está ocasionando un grave problema porque tienen una serie de obras previstas y que no pueden acometerlas porque no, no están presupuestadas. Eh, ¿Ustedes tienen el borrador del presupuesto ya o no? Sí, no, el borrador sí lo tenemos, sí. Lo pasa es que está, está pendiente, como te he dicho, pues del, del, del sistema de seguridad de la cuncha, promotora, que hay que incluirlos. Entonces, si ellos mandan a hacer una auditoría, pues se supone que nosotros tenemos que esperar a que se haga esa auditoría para ver en qué condiciones está la, la, la empresa y después pues, debatir sobre el tema, incluir en los en los presupuestos municipales el tema este. Pero vamos, no es ni ni, ni bloqueo, ni intento de bloqueo, ni nada por el estilo. Este está retrasado se los retrasó todo el tema este, e incluso pues el, el, una reunión, que nos convocaron una reunión con la empresa que, estaba, que había hecho la auditoría, pues a que <coughs> a que agilizasen todo el trámite y que nos presentasen un estudio, que nos presentasen el estudio pues para poder continuar para adelante con el tema de los presupuestos. ¿Sí? Estamos esperando pues a eso, estamos esperando a eso sí, está claro que para aprobar los presupuestos, al eh, final necesitan los votos de, de, de alguien, de alguno de ustedes, o de toda la oposición, no, es que, o de alguien, ¿no? No, no, efectivamente, efectivamente, necesitan mm. los votos nuestros o, o conjunto de los del resto de los grupos políticos también, mm -hmm. pero vamos, que no hay ninguna ninguna intención de bloquear, por lo menos inicialmente no hay ninguna intención de bloquear, de, de bloquear nada. Otra cosa, pues si tenemos o no tenemos acuerdo con los presupuestos, pero no nos han presentado todavía tampoco directamente, oficialmente no están presentados. Mm. En todo caso se pueden aprobar con la extensión de toda la oposición y el voto favorable del equipo de gobierno, sí, sí se puede aprobar, ¿no? Aunque no, aunque no digan que sí a las cuentas. Perfectamente, perfectamente, vamos, mm. perfectamente. Bueno, pues habrá que esperar. De todas formas, eh, está claro que desde ADIE se dice frecuentemente que ustedes tienen un pacto con el pnu ustedes lo niegan, el PNV también lo niega, pero hombre, también está claro que coinciden muchas veces en, en, en las votaciones del ayuntamiento. Pues eh, sí, coincidimos muchas veces porque no hay otras opciones, no hay tampoco unas propuestas muy claras. No, no estamos viendo como muy... Liderando el ayuntamiento no lo vemos como muy muy muy dinámico el tema este, por parte de Aries. Uh -huh. Se ha dicho también que hay que creer en los proyectos para poder liderarlos. En el caso de, de la sociedad pública Zubiro Hora en Cuncha, hemos escuchado precisamente a, a sus compañeros de oposición pues de, decir que, bueno, pues que, en fin, no, no, no han creído en el proyecto y que ahora pues ahí viene la consecuencia. Bueno, pues el proyecto está ahí, se elaboró hace un montón de años ya, cuando estaba el boom de la construcción, y efectivamente, pues cuando ha llegado ya las, las vacas flacas, pues el proyecto pues hay que re, re, estudiarlo y darle, pues, si es posible, viabilidad. Si es posible. Uh -huh, y venderlo también, claro. Y venderlo, y venderlo también. Uh -huh. Venderlo también, efectivamente. Bueno, pues así están las cosas. De todas formas, ustedes también han criticado al equipo de gobierno, pues, en, en, yo les he escuchado en, en algunos plenos, que bueno, pues se pedían un poquito más de, de diálogo con, con la oposición, eh, no sé si eso ya se va dando o aún siguen igual. Pues en determinadas áreas eh, sí se dan en sus debates, las comisiones, por ejemplo, pues sí se dan esos debates, bueno, debates tampoco por lo final no hay grandes debates, simplemente se pues, eh, acordarlo más lo más eh, lo que más sentido común da, ese es el sentido común que le está llevando a marcar unas pautas dentro de, de las comisiones no y las decisiones a tomar y eso es lo que estamos haciendo y lo que no vemos es pues eso que tengan ganas de, de, de que colaborar entre los tres grupos políticos para una política común municipal porque uh -huh. se ha negado desde el principio pues al reparto proporcional que era lo más lógico y normal al, al no tener mayorías pues lo, pero lo lógico es que que partas que partas pues con eso, con la participación de todos. todos los grupos políticos uh -huh. Si no hay mayoría, no hay mayoría. Y, y, y eso lo tienen que tener en cuenta siempre. Uh -huh. Podemos estar en muchas cosas de acuerdo. Y en otros pues debatiremos. Y procuraremos llegar a acuerdos, sobre todo por el bien municipal. Ah. Bueno, pues vamos a ver eh, si dentro de poco ya se soluciona este, este asunto. Sí, por el bien Orozco, sobre todo. Por el bien Orozco, claro. Muy bien. Pachi Mimienza, portavoz de Bildus. Qué recasco. Venga, soy... Agur, agur. Agur, agur.